El segundo dijo, «Le compré un carro elegante». El tercero dijo, «Como a mi mamá le encanta leer la Biblia, pero apenas ve, le compré un loro especial entrenado que puede citarla toda». Pocos meses después de recibir una carta, decía, «Miguel, la casa que me hiciste es muy grande. Gerardo, el carro que me compraste es muy chico, pero mi amado Donaldo, tu sencillo regalo fue muy favorito. El pollo estaba delicioso».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 Estuve en África hace años y había una sequía severa. El suelo estaba tan seco que se estaba partiendo. La vegetación se había secado. El ganado no pudo sobrevivir. Estaba árido, vacío, sin vida, todo porque no había llovido. Toda persona atraviesa tiempos de sequía, estaciones secas, cuando no vemos que nada sucede. Tenemos grandes sueños. Dependemos de las promesas de Dios, pero no vemos que nada esté cambiando. Está seco y estéril. Puede ser bendecido en un área y estar en sequía en otra. Tener una carrera exitosa, pero luchar en su matrimonio, una sequía en una relación. O puede tener un gran matrimonio, pero no se siente bien, una sequía en su salud. Conozco una señora, tiene todo a su favor, es hermosa, talentosa, exitosa, pero año tras año lucha con la misma adicción. Es fácil pensar, ¿esta es la forma en que siempre será? ¿Siempre estaré sola? ¿Siempre tendré que luchar con esta depresión? ¿Siempre lucharé con mis finanzas? No, les quiero anunciar que este año, esa sequía llega a su final. Cualquier área de quebrantamiento, sequedad, soledad, cada lugar vacío, si permanece en fe, Dios hará llover favor, hará llover sanidad, hará llover restauración. El Salmo 68 dice, Envíase una lluvia abundante, oh Dios. ¿Por qué no recibe eso su espíritu? Está por ver una lluvia abundante. Cada sequía es solo temporal. La estación de sequía no durará para siempre. ¿Por qué? Porque la lluvia viene. Esa adicción no va a estar con usted su vida entera. La lluvia viene. Lucha y escasez no son su destino. Es temporal. La lluvia se dirige a usted. Algunos han estado en una sequía en su salud. Dolor crónico. No se sienten bien. Podría estancarse allí. No necesita sacar su paraguas. Veo nubes empezando a formarse. Quizás se sienta estancado en su carrera. Pareciera que no consigue un buen cambio. No lo consideraron para el ascenso. No se desanime. Dios tiene algo mejor para usted. No va a ser una llovizna, unas gotas, sino un aguacero, una abundancia de lluvia. Al levantarse por la mañana, necesita declararlo. Padre, gracias porque la sequía se acaba y la lluvia viene. Gracias porque este año veré una abundancia de tu bondad en mi vida. Tengo un amigo que perdió a su esposa hace poco por cáncer. Casados por más de 30 años y fueron buenos amigos desde el bachillerato. Sus hijos crecieron y tenían éxito. Justo cuando pensaron que entraría en una nueva estación, viajando y disfrutando su mutua compañía, Aya ella le dio esta enfermedad. Por meses y meses, él la cuidó. La trató como una reina. Ella peleó la buena batalla de la fe. Terminó yéndose al cielo. Fue muy difícil para él. Era un hombre fuerte, de profunda fe, pero fue más difícil de lo imaginado. Me dijo que, De noche, en su casa, se sentía perdido y vacío. Se estiraba en su cama y ella no estaba allí. Jamás imaginó que la vida resultaría de esa manera. Estaba en una sequía. Se pudo haber amargado, deprimido. Habría sido fácil quedarse en ese lugar vacío, pero entendió este principio, que la sequía puede venir. Hay estaciones secas en que nos sentimos vacíos, pero no es el final de su historia. La lluvia viene. La Escritura dice, tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. La lluvia toma un lugar seco estéril y trae nueva vida. Quizás ha estado así durante un mes, durante un año o 20 años, pero cuando llega la lluvia, lo que parecía muerto empieza a germinar, a crecer a florecer. Solo necesitaba la lluvia. Lo que piensa que ya estaba terminado, la pérdida de un ser amado, de un sueño, de una relación, se siente solo, vacío, que no podrá caminar. No, todo lo que requiere es lluvia. El Dios a quien servimos dice, voy a enviar lluvia a tus lugares áridos. No he terminado, haré llover nuevas oportunidades, nuevas relaciones, nuevas ideas, nuevos sueños. Hace poco mi amigo conoció una joven que nunca antes estuvo casada. Se llevaron bien, salieron juntos. Hace poco se comprometieron. Ya recuperó esa energía y alegría. Lloró por la noche, pero vino el gozo. Estuvo en un sitio estéril, pero Dios hizo llover favor. Algunos hoy están en un lugar seco. Las cosas no salieron como esperaban. Pasaron dificultades Pero no fue el final. El gozo viene. Quizás está en una sequía, pero la lluvia viene hacia usted. Este es su año para brotar, florecer, fortalecerse, para ver nuevo crecimiento, nuevas oportunidades. Dios está por hacer llover su favor en abundancia. Va a cambiar su lamento en danza, su tristeza en gozo, su soledad en amor. Va a darle una corona por esas cenizas. La sequía está llegando al final. Primera de Reyes 18, los samaritanos vivían una gran hambruna. No había llovido durante tres años y medio. La gente apenas tenía comida, apenas sobrevivía. El profeta Elías apareció y dijo al rey Acab: «Oigo el sonido de una lluvia abundante». Al decirlo, no había una nube en el cielo, sin señales de lluvia. Decidió creer lo que escuchó en su espíritu a pesar de lo que vio. Con sus ojos, él vio sequía, hambruna, aridez, pero aquí adentro escuchó el sonido de una lluvia abundante. De esto se trata la fe. Debe creer lo que oye en su corazón, aunque lo que vea sea justo lo opuesto. Oye abundancia, pero quizás ve escasez. Oye salud, pero quizás ve enfermedad. Oye lluvia, pero quizás mira alrededor y ve sequía. De seguro acá pensó, el viejo Elías, el calor debió trastornarlo, porque no hay una nube en el cielo, no va a llover. Es fácil disuadirse de lo que Dios quiere hacer. Dios dice, está por venir una abundancia de favor en tu vida. La sequía llega a su final. Vas a ver sanidad, restauración, nuevas oportunidades, nuevo crecimiento. No sea como el rey Acap, mirando alrededor. No, no lo creo, Joel. El informe médico aún es malo. Mi hijo aún se porta mal. ¿Jamás conoceré a la persona correcta? No, porque no es como Elías. Y es audaz para creer lo que Dios puso en su corazón. ¿Por qué no comienza a declarar, la lluvia viene, el favor viene? Este es el año para reverdecer, florecer de fuerzas, nuevo crecimiento. Elías fue la cima del monte Carmelo. Le pidió a su ayudante que mirara al otro lado del monte y viera si había señales de lluvia. Respaldó su fe con acciones. Esperaba que hubiera cambio. El ayudante regresó y dijo, no, Elías, no hay nube en el cielo, no va a llover. Elías no se desilusionó. No pensó, bueno, debía escuchar mal a Dios. Le dijo que regresara y viera de nuevo. Fue y regresó con el mismo reporte, nada. ¿No hay nubes? Eso sucedió seis veces. Y si va a haber abundancia, no permita que lo disuada de lo que Dios puso en su corazón. Que las palabras de duda y desánimo no se enraícen. Quizá le digan cosas como, ¿en verdad crees que vas a mejorar? Mi abuela murió de la misma enfermedad. ¿Crees que vas a obtener esa posición? No creo que estés muy calificado. Que entre por un oído, salga por el otro. Ellos no determinan su destino. Dios sí. Lo que oye en su espíritu es más poderoso que cualquier palabra negativa que le hayan dicho. Si escucha con cuidado, oirá el sonido de abundancia, de incremento, sonidos de nuevos niveles. Es el creador del universo, convocando a sus semillas de grandeza. Dios no quiere que se quede donde está. Él tiene nuevos niveles, pero necesita ponerse de acuerdo con Él. Debe aprovechar este momento y decir, sí, esto es para mí hoy. Mi hijo quizás se desvió, pero no me preocupo. Oigo el sonido de restauración. Sé que viene la lluvia. Quizá no me sienta bien, no me desanima. Oigo el sonido de sanidad. Pasé por una pérdida, no oigo deprimido. Oigo el sonido de nuevos comienzos. Sé que la sequía termina y la lluvia viene. Cuando los estoy mirando, ¿sabe lo que oigo? El sonido de sueños que se realizan, de matrimonios que son restaurados, de ese bebé por el que ha estado orando, de esas relaciones divinas. Conoce a la persona correcta. Oigo el sonido de nuevas oportunidades. Es el sonido de abundancia. La séptima vez, el ayudante regresó y dijo, Elías, esta vez vi una nubecita en el cielo. ¿No era grande? No te hagas ilusiones. Es casi del tamaño de una mano de hombre. Algo que me encanta de Dios es que puede tomar lo pequeño y convertirlo en grande. Dios no necesita el cielo entero lleno de nubes. Puede tomar una nube muy pequeñita. La mayoría la escartaría. No es nada, es significante, mas Dios puede sacar un aguacero de ella. ¿Qué estoy diciendo? No necesita un montón de gente detrás suyo. Solo necesita la persona correcta detrás de usted. No tiene que ser el más poderoso, el más influyente. Dios usó una adolescente llamada Esther, una huérfana, para salvar a todo Israel. Usó un burro para hablarle a un profeta y sin ofender. Pero la mayoría, no le ponemos atención a un burro. Es significante. Dios usó una onda y unas piedras para derrotar a Goliath y poner a David, un pastorcito sin preparación, en el trono de Israel. No descarte la nubecita. Dios puede tomar algo pequeño y convertirlo en algo grande. Así fue como empezó Lakewood. En 1959, mi papá decidió dejar la iglesia que pastoreaba. Se sintió limitado por la denominación en la que estaba. Oyó el sonido de algo más grande en su interior. Mi papá quería empezar una iglesia nueva, pero no tenía dinero. No tenía un edificio. No había una nube en el cielo. Pero un vecino dijo, John, Tengo una bodega de semillas destartalada que no usamos más. Puedes realizar tus servicios allí. Esta pequeña estructura de madera tenía hoyos en el piso. Aún tenía heno y semillas dentro. Mis padres y otros lo limpiaron, pusieron 90 sillas y empezaron la iglesia. Hemos avanzado mucho, amigos. No menosprecio los principios pequeños. Algunos como Elías, Todo lo que pueden ver es una nubecita, un rayito de esperanza. ¿No se ve gran cosa? Las voces le dice no tengas esperanza, no te ilusiones, nada va a cambiar. Quiero decirle justo lo opuesto, avive su esperanza. Encuentre su paraguas, póngase su impermeable. Dios está por hacer llover una abundancia de favor. Va a haber una abundancia en su vida de lo mejor. Dios lo hizo en el pasado, lo va a hacer en el futuro. Esa sequía llega a su fin. Elías dijo al rey: Acap, será mejor que subas a tu carro y te vayas, porque el sonido de abundancia que oí en mi interior está por suceder en el exterior. Acab salió disparado. Elías lo hizo corriendo. Esto fue antes de haber señal alguna de lluvia. No te la fe de Elías. Hacía planes para la abundancia cuando todo lo que veía era una nubecita. Si se queda esperando desanimado, negativo, lo creerá cuando lo vea, se estará esperando toda su vida. Debe hacer como hizo Elías, comience a hacer planes para la abundancia. Haga planes para el incremento. Hable que va a suceder. No si mejoró, sino cuando mejore. No si vence esta adicción, sino cuando vence esta adicción. No si empiezo mi negocio, sino cuando empiece mi negocio nuevo. Debe mostrarle a Dios que confía en Él. Esto hizo Elías, mientras estaba saliendo, los cielos se abrieron, empezó a llover a cántaros, y los años de sequía terminaron. Bueno, Joel, suena muy bien, pero no veo ni una nubecita en mi cielo. He creído que conoceré a la persona correcta, pero no he tenido una cita en 27 años. No veo cómo podría suceder. No solo porque no vea nada, no implica que Dios no trabaje. No sabe lo que Dios hace tras bambalinas. Hace unos meses, estaba en el patio de mi casa. Era un día hermoso, soleado, azul y despejado. Estaba cómodo y relajado, disfrutando el día. De repente, de la nada, empezó a llover. No vi ni una sola nube en el cielo. Estaba de lo más azul. Sol brillaba mucho. Pero por unos tres minutos, vino un aguacero. Pensé, ¿de dónde es que viene toda esta lluvia? Era como si Dios dijera, Joel, ¿puedo hacer llover? cada vez que quiera. Puedo hacer una nubecita, una nubezota, o ninguna nube. Soy Dios. El soy el Dios Todopoderoso del universo. Cuando digo lluvia, no necesito una nube. Cuando digo sanidad, no requiero tener medicina. Cuando digo ascenso, no necesito aprobación de tu jefe. Cuando digo abundancia, no necesito un banco. No estoy limitado por lo natural. Soy Dios sobrenatural. Todas sus circunstancias quizás digan, jamás mejorarás, nunca saldrás de deudas, jamás lograrás tus sueños, no hay una nube en el cielo. Pero anímese, Él aún es Dios, todavía está en el trono, no necesita una nube para hacer llover. Conocí a un hombre tras el servicio hace poco, le sacaron el 90% de sus cuerdas vocales, tuvo cierto tipo de infección, no se le quitaba, al final los doctores se la sacaron. Le dijeron que no sería capaz de hablar. Que tal vez podría hacer algunos sonidos, pero que nunca sería apto para hablar. Pero me habló así como le estoy hablando a usted. Yo no sabía que estaba mal. Los doctores no pudieron explicarlo. Dijeron, hablando médicamente, no debería poder hablar. ¿Qué era eso? Dios haciendo llover sin una nube. Dios puede hacer lo que la ciencia médica no puede. No se disuada de esto. Que sus circunstancias no lo desanimen. No todo tiene que verse del modo que cree que debería. Las formas de Dios no son las nuestras. Dios sacó agua de la peña. Jesús le dijo a Pedro que atrapara un pez, abriera su boca y hallaría el dinero para sus impuestos. Dios hizo que una joven llamada María tuviera un bebé sin conocer un hombre. Dios sanó a mi mamá de cáncer terminal sin tratamiento. Dios me puso aquí enfrente de tanta gente sin haber ido al seminario. Dios me dio una bella esposa sin buscopareja.com. Él es Dios. Puede usar esas cosas o puede hacerlo de otra forma. Sin una nube, sin un banco, sin tratamiento, sin la experiencia. Dios tiene modos de hacer llover en su vida que ni ha soñado. No tiene que comprenderlo todo. Todo lo que debe hacer es creer. De hecho, dicen proverbios, no dependas de tu propio entendimiento. A veces, no hay solución lógica. Debes desconectar su mente. Si de continuo intenta comprenderlo eso, solo la hará que se desanime, deprima, frustre. Pero solo porque usted no vea la forma, no implica que Dios no la tenga. Hoy la historia de una niña que quería tanto tener un gato. Se lo pedía a su mamá semana tras semana, pero ella no quería más mascotas. Le dijo que no vez tras vez. Esta niña no desistía. Durante meses siguió pidiendo el gatito. Por fin su mamá dijo, mira hija, si Dios te da un gatito, te dejaré tenerlo. La niñita no sabía qué hacer. Salió al jardín posterior, se puso de rodillas y dijo, Dios, por favor, dame un gatito. Cuando terminó de orar, Y su mamá observaba, este gatito llegó casi volando y aterrizó ileso a su lado. La mamá pensó que veía cosas. Salió y miró a su alrededor, no había árboles sobre ella, era como si el cielo hubiera hecho llover el gatito. La niñita lo levantó, gracias Señor por mi gatito. Varias semanas después, la mamá supo que un vecino que vivía atrás y unas cuatro casas abajo, Estaba tratando de bajar este gatito de un árbol chico. El papá no lo alcanzaba con su escalera, así que ató una cuerda al árbol y el otro extremo a la defensa de su auto. He comenzó a jalar hacia adelante para doblar el árbol. Cuando lo había doblado suficiente como para pensar que podía bajarlo, la cuerda se rompió y el árbol actuó como catapulta. Lanzó al gatito casi 200 metros que aterrizó junto a la niña. Amigos, Dios sabe cómo hacer llover en su vida. No necesita una nube. Quizá no lo haga de una forma ordinaria. Deja de intentar comprender cómo va a suceder. Solo crea que sucederá. Recibí una carta de una joven llamada Alana. Ella, su hermano y padres han sido parte del Eco por 10 años. Alana nació con espina bífida. A los pocos meses la tuvieron que operar para soltar su médula espinal. Les dijeron a sus padres que probablemente nunca podría caminar, correr o hacer cualquier tipo de actividad física. Pero ellos creyeron que Dios puede hacer un camino aunque no veamos uno. Cada día, su mamá le ejercitaba las piernitas a Alana. Para sorpresa de los doctores, a los siete meses, empezó a caminar. Era como si Dios pusiera un signo de admiración allí. Creció y entró a nuestro coro de niños. Le encantaba cantar, le encantaba danzar, la vida era buena. Pero a los 10 años tuvo complicaciones con su médula espinal. Requirió cirugía de emergencia. Al despertar estaba paralizada del cuello hacia abajo. Los doctores dijeron, lo sentimos a lana nunca podrás caminar de nuevo. Se pudo haber deprimido, pensando, bueno, ni modo, sabía que sucedería. No, a los 10 años, ella dijo, doctores, Dios ya lo hizo una vez, lo hará por mí otra vez. Dijo en, Entré aquí caminando sola y saldré de aquí caminando por mí misma. Estaba en una sequía, pero como elías, oyó el sonido de la lluvia. Las circunstancias decían, estás es paralítica. Solo acéptalo. Tu vida está limitada. Pero en su interior, oyó a Dios decir, este no es el fin de tu historia. Caminarás de nuevo. Te tengo un destino que cumplirás. Cuando le dijo al doctor, entré caminando y así saldré, Justo entonces, sintió que por primera vez después de la cirugía, movía los pies. Su terapista dijo, que todos mis pacientes con espina bífida, era la única que puede caminar sin aparatos ortopédicos. Su informe médico dice, no hay explicación científica de por qué Alana está como está. ¿Qué fue eso? Dios haciendo llover sin una nube. Sus doctores, muy impresionados, la llaman la campeona de Dios. Alana se graduó de un programa adelantado y está por obtener su título de enfermería. Su sueño es ser cirujana pediátrica y ayudar a niños en su misma condición. Alana y su familia están aquí en la primera fila. Vamos, Alana, ¿podrías ponerte de pie? Estamos orgullosos de ti. Bueno, está en una sequía hoy. No ve ninguna nube en el cielo. Pero recuerde, Dios no necesita una nube. Lo hizo por Alana. Lo puede hacer por usted. Ahora necesita ponerse de acuerdo. Diga así, Padre, gracias, porque la lluvia viene. Gracias porque la sanidad viene. Gracias porque la restauración viene en camino. Atrevas a hacer declaraciones de fe, como hizo ella. Entré caminando yo sola y saldré caminando igual. porque Dios a quien sirvo es hacedor de lluvia. Esto hizo Abraham. Cuando estaba esperando al hijo que Dios le había prometido, ¿era demasiado viejo? Era imposible, pero la Escritura dice, se fortaleció en fe al darle gloria a Dios. Se levantó cada mañana y dijo, Señor, gracias, porque tu lluvia viene. Gracias porque mi bebé viene en camino. Gracias porque eres fiel a tu palabra. Agradeció a Dios por lo que oyó en su espíritu. Como Abraham, Dios puso sueños en su corazón. y ha hecho promesas a usted. En el fondo, sabe que se aliviará, sabe que vencerá esa adicción, sabe que logrará sus sueños, pero en la natural parece imposible. No ve cómo, todo está en contra, ha sido tanto tiempo. No, Dios le dice, lo que empecé en ti, lo terminaré. La lluvia viene, las nubes se empiezan a formar. Puedo oír truenos retumbando en la distancia. Siga orando, siga creyendo. Siga esperando un toque del favor de Dios, un aguacero, y como Alana, será capaz de caminar de nuevo. Como Abraham, el deberá ser concebido de pronto. La sequía llegará a su fin. Tengo un pastor amigo. Necesitaba un auditorio mayor, y su iglesia estaba creciendo, pero no había manera de extenderla. No había terreno. Año tras año, seguía buscando, viendo listas de bienes raíces, manejando por la ciudad, pero nada estaba disponible. Puerta tras puerta se cerró. Se pudo haber desanimado, pero siguió orando, siguió creyendo, agradeciéndole a Dios que la lluvia estaba llegando. Hace meses, una tienda muy grande, tres kilómetros de su iglesia, cerró inesperadamente y dejó de rentar. Los dueños de la propiedad vinieron y le dijeron, me gustaría rentar nuestro edificio para su iglesia. Ahora tiene cuatro veces el espacio Cuatro veces el estacionamiento y en excelente ubicación. Dijo, Joel, mejor de lo que jamás imaginé. ¿Qué fue eso? Un aguacero de la bondad de Dios. De pronto, la sequía llegó a su fin. Necesita prepararse. Este año, la lluvia va a venir a buscarlo. No va a tener que ir tras ella. Buenos cambios, oportunidades, restauración, relaciones divinas lo van a localizar. Amigos, oigo el sonido de una abundancia de lluvia. Necesita tener su paraguas. Dios está por mostrarle un aguacero de su favor. Cada sequía en su vida llega a su final. Los lugares secos, los estériles, están por ver nueva vida. Este es su año para votar, florecer, fortalecerse. Levántese cada mañana esperándolo. Señor, gracias porque la lluvia viene. Si lo hace, creo y declaro que no verá unas gotas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 Creemos que ha nacido de nuevo. Busca una iglesia donde enseña la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar y le llevará lugares que nunca ha soñado.